Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada, tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta, así que agarra tu maleta en, en el riachuelo, de 10 a 12 horas por las donde caben todas las hierbas. Estaré, estaré a donde salga el sol beberé, beberé, Así se empieza, con ese ánimo, con esa fiesta que hoy es día jueves, día importantísimo Donde están los niños de Hora Libre Y acá estoy con de Patricia, ¿cómo te va Patricia? Hola, buenos días a vos y a todos A todos, Estamos a todos, a todos a Del otro lado. lado Hoy en los controles, Ale, ¿cómo te va, Ale? ¿Cómo anda, Muchas gracias por, por esa cortina de Mateando en el Riachuelo Ahí me están haciendo serio Hola Ferrer, ¿cómo le va? No me olvido de vos Compañero, ¿cómo me voy a olvidar de vos? Claro, a esta altura se pone chelocho el bebé Pochito de la mamá Así arrancamos un jueves 2 de julio, ya, 2 de julio, ¿eh? Sí, sí, 2 de julio. Estamos el jueves próximo, que es el 9 de julio. Hora libre no va a estar porque no tenemos niños en las escuelas. Cosa, ¿no? Bueno, en el día de hoy sí, están llegando. Están llegando. Vamos a ver. Si, si llegan, efectivamente. Tenemos algunos problemas operativos, pero estamos llegando. Hoy viene Rompehielos, General San Martín, de Villava del Parque, ¿no es cierto? Sí, sí, es para así. ellos es muy importante el nombre que tienen. Están sí. muy ligados eh, al Rompehielos, General San Martín. Tienen toda una cultura de mucha importancia, darle mucha importancia a este contacto con la zona sur. Y, y han hecho conversaciones con aquellos que están... Este, en, en, en la parte más más austral del mundo, eh, así que tienen una como una costumbre y se sienten muy identificados con ese nombre. Por eso no te dije el numerito de la escuela, sino como ellos les gusta llamarse, que es Rompehielos General San Martín. Completamente, bien originales y convencidos de cómo se quieren llamar. Exactamente. Así es. hay toda una es. cultura escolar ligada a ese nombre. Bueno, y hoy es un día muy particular. Vamos a tener dos horitas de horas libres. Con... Y... Vamos a ver si llega la segunda. Va a llegar. <risa> Prometo la primera, seguro. Va a estar eh, mezclado, mateando, hora libre. Hoy es un día familiar. Muy. <risa> Vamos a estar juntitos, juntitos, juntitos. Juntito. Pero luego de hora libre. <risa> Vamos a estar arrancando a las 12 del mediodía, un ratito que hoy está asilo abierto eh, en el bloque de la cultura. Así que bueno, eh, si querés de comunicarte a la FM Riachuelo, lo haces al 2204-8616 o www.fmriachuelo.com puntuar y abriendo la página dematiando en el rachuelo y nos vas a encontrar ahí así que bueno eh, hace frío en la ciudad de Buenos Aires bastante fresquito se vino Don Yeti como lo sigo diciendo todos los días hace frío y según dicen que mañana va a estar más frío con un de poquito de lluvia y el sábado no Juega Argentina y vamos a tener un calorete impresionante. Bueno, a prepararse, a prepararse. No abras mucho la ventana porque hace frío. Porque en un ratito más, en un ratito más, arranca Hola libre. Y nos vamos a un retema y enseguidita, enseguidita volvemos. Dale. Que sabes que sufrí dat ik adiós me heb. por la mitad. Aún así, hoy Ik ser feliz, porque me olvidé, porque me olvidé de que fuiste Ik Te enseñé a ser toda una mujer, igual que ayer, soy el maestro y tu la luna. Quieres saber cómo olvidarte de él, vuelves a mí, porque sabes que sufrí cuando tu adiós me partió por la mitad, ahora así hoy puedo ser feliz. Porque me olvidé, porque me olvidé que me fuiste y... Esto gran. Y los jóvenes tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que, que los niños no me dejan dormir. Hay que estudiar de todas, todas. Seguiremos adelante die zegt hij, en ik te vestigen. Hij staat hier, en hij komt hier, en hier, en hier, en hier, en asambleas y comedores llega FM Riachuelo en el 100.9 en la boca del pueblo como presidente de la nación argentina vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades Y hablemos claro, no es rencor ni odio, los que nos guían y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fuera EMA tienen un solo nombre, son asesinos repudiados del pueblo argentino.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 Hora Libre en el barrio, el espacio que hacemos con las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Justamente porque creemos que hacer radio en las escuelas está muy bueno. ¿Y por qué está muy bueno? Porque es el lugar donde los chicos, o donde deberían los chicos, aprender a tomar la palabra, a poder investigar, a poder contar lo que están investigando, a poder opinar. Y nada mejor que tener un micrófono como para hacerlo. Y justamente, FM Riechuelga nos ofrece ese micrófono, ese medio tan preciado para poder mostrar lo que justamente se está haciendo en las escuelas. El programa REC está coordinado por Mariano Molina. Me acompaña Alejandra, Alejandra Zárate, que es quien está registrando todo este momento... ...para que después ustedes puedan visitar nuestra página, programarec.com.ar... ...y ahí podrán ver las fotos de las chicas, de los chicos... ...podrán volver a escuchar este programa eh, y conocernos un poquito más. Le agradezco a Ale que está en los controles, a Manuel... ...porque si no, esto no podría estar saliendo al aire... Eh, mi nombre es Patricia Ambrosio y ahora quiero que se presenten ellos. ¿Con quién estoy? Hola. Hola, yo soy Celeste. ¿De qué escuela? A ver, vamos a, a, a contarles a nuestros oyentes. ¿A qué escuela van todos los días ustedes? A la escuela número 21, Rompehielos General San Martín. Y yo, antes de que ustedes vinieran, contaba que es muy importante ese nombre, Rompehielos General San Martín. ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Tienen algo en la escuela, no? Que tiene que ver con. ¿Qué? ¿Le podemos contar a nuestros oyentes? Es importante, ¿no? A ver, vos contame. ¿Con nuestra escuela tiene que ver? Sí. ¿Por qué a Rompehielos General San Martín? Así se llama. ¿Tienen sí, algo ahí la escuela, en la escuela? Generalmente, eh, cuando entras, tiene una. una Acércate un poquito. Una ¿Qué? hora de arte Ajá. En, de un rompehielos. Uh -huh. El general San Martín, sí. justamente También el general San Martín Claro, bueno, nos presentamos en sociedad, ¿nombre? Yo me llamo Tomás Abadíscar ¿Tomás? Tomás Abadíscar Ah, es muy difícil tu apellido, sí. por eso te lo pregunté nuevamente Este, tu nombre, acércate al micrófono, por favor Yo me llamo Tomás García Yo me llamo María Salvento de Cordiali. Yo Martina Por allá tenemos al señor que está, todavía no se sacó la campera. Y acá adentro hace calor, te voy a avisar. Jorge Alberto González. Hola, Jorge. Y por acá, que ya te habías presentado. Celeste. Celeste, que es quien arrancó a hablar. Bueno, y yo quiero que ustedes me cuenten con quién trabajaron. Que es mi compañera, así la presentan ustedes. ¿Con quién trabajaron? En con la escuela. Eva. Con Eva González García, que está por ahí arreglando todo... Este, digo, porque está haciendo la producción de este programa. Siempre la saludo en el estudio, pero hoy se me fue. Se me fue a arreglar este, justamente lo que tiene que ver con la producción de lo que ustedes han hecho. Bueno, bien. Año al que van, ¿qué año están cursando ustedes? Séptimo. Séptimo. Y yo les cuento a, a los oyentes que yo me di cuenta enseguida, porque ustedes, ¿qué tienen? Tenemos la campera de egresados. Tienen la campera de egresados. ¿Vos no la trajiste hoy? No. no. ¿Y la campera de egresados es de qué color? De color celeste. Turquesa celeste, y negro. Turquesa y negro, ahora está. Turquesa y negro. Bueno, cuéntenme, ¿quién es la seño o profesores de séptimo grado? Una se llama Claudia y la otra se llama Débora. ¿Vinieron? No, eh, no, Claudia no vino, pero Débora está ahí. Débora está ahí, Débora está ahí y se me da vuelta y señala. Pero esto no es televisión, esto es radio. Entonces tenemos que decirle a nuestros oyente que Débora también está haciendo la producción. Sí. Está con todos los chicos afuera del estudio. Bueno, nos vamos a ir rotando, así todo el mundo toma la palabra, ¿no? ¿Sí? Bueno. Eh, Me cuentan, hacemos un adelanto de qué es lo que estuvieron trabajando con Eva y con la seña. Estuvimos trabajando sobre un libro que se llama El gato que le enseñó a volar a la gaviota. El gato que le enseñó a volar a la gaviota, digo bien. Sí. ¿De quién es ese libro? De Luis Sepúlveda. Bien. Eh, ¿Saben quién es eh, Luis Sepúlveda? Un escritor. Sí, un escritor, eh, país en el cual nació... Chileno. Es chileno Luis Sepúlveda. Y yo este libro no lo leí, pero leí otro que a mí me gustó mucho. Y si a ustedes les gusta cómo escribe Luis Sepúlveda, pueden leer... El viejo que leía novelas de amor, que es uno de los libros más hermosos que leí en mi vida. Y se lo di a mi hijo para que lo lea y le encantó también. Así que anoten, anoten. De Luis Sepúlveda, el viejo que leía novelas de amor, es fantástico. Escribe muy bien Luis Sepúlveda. ¿Y, qué, y cómo les resultó el texto? ¿De qué trata? ¿Alguien me puede contar un poquito? Nosotros acá trajimos una biografía. Hola, Trajeron la biografía, muy bien. ¿Y quién me cuenta la biografía de Luis Sepúlveda? A ver, acércate un poquito al micrófono. Ahí va. Luis Sepúlveda nació en Ovalle, Chile, en el año 1949. Sepúlveda crece con sus abuelos paternos. Su abuela recuerda, y mi abuela, que era vasca, no dejaba ni una tarde ni una noche sin leerme un cuento de algún libro. Huella ella inventaba un cuento. Era una inventora de cuentos maravillosa. Desde temprana edad salió a recorrer el mundo. Luego de estudiar en la Escuela de Santiago, estudió producción teatral en la Universidad Nacional. En 1969, Sepúlveda recibió una beca escolar de 5 años en el teatro en la Universidad de Moscú. Pero fue retirada después de 5 meses por mala conducta y tuvo que volver a Chile y participó en el movimiento estudiantil de su país. Y en la administración de Salvador Allende, en el Departamento de Cultura, estaba a cargo de una serie de ediciones barata de clásicos para el público. Además fue mediador entre el gobierno y las compañías chilenas. Después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, que llevó al general Augusto Pinochet al poder, fue encarcelado por dos años y medio. Luego, su, luego obtuvo su liberación y más tarde tuvo que exiliarse. En 1980, fijó su residencia en Hamburgo, Alemania, donde trabajó como escritor y periodista desde 1997. Reside junto a su familia en Gijón, España. Ha cultivado diversos perfiles de la narrativa, como el cuento infantil, la novela de intriga, la novela policíaca, la novela negra y la crónica de viaje. Además, escribe muchos en el momento ecologista y autobiográfico, Sepúlveda escribe con sencillez y claridad. Su narrativa en general es audaz, en sus plan planteamientos y original en sus temas. Sus novelas son re relativamente cortas, pero con mucho sentido, ya que no es la imp impaciencia de la generación de hoy, de hoy en día. Su primer libro lo publicó la a la edad de 20 años. El libro Un viejo que leía novelas de amor. Es ha... el que viste y el que me gustó a mí. El viejo que leía novelas de amor. Es precioso ese libro. Decime. Ha sido traducido en 14, a 14 idiomas y sus derechos vendidos al cine. La obra en general ha sido traducida a 39 idiomas. El elenco de su obra es el siguiente. Los miedos, las vidas, las muertes y otras alucinaciones en, 19, en 1984. Un viejo que leía novelas de amor, en 1992. Mundo del fin del mundo, 1994. Mun, eh, nombre de, de toreo, 1994. Patagonia Express, 1995. Bueno, ahí teníamos la, la obra de, de Luis Sepúlveda y nombraba recién el mundo del fin del mundo. Es una novela también ecologista. Sí. Eh, Tenemos un audio, ¿me lo presentás vos? Tenemos el primero que es Carta. Carta de Kenga. Y eso lo escribieron en base a la novela que leyeron. Bueno, vamos a escuchar el primer audio. Cartas de Kenga. a Kenga. Kenga. Ah, y viste, lo dice mal, Kenga la para Sorbas. ¿Eh? Sorbas. Kenga no, sorba. para Sorbas. Ah, bueno, vamos a escuchar el primer audio. Mis compañeros simularon ser los personajes, que serían Kenga y Zorbas, del cuento la historia de una gaviota y un gato que le salió a volar de Luis Sepúlveda. Mi compañero Tomás Zabaisker va a leer la carta de Zorbas de la gaviota que venga para el gato sorda. Espero que me recuerdes, que pasaron muchos momentos juntos que me ayudaste a limpiarme, a cuidarme y me divertí mucho con vos y te quise como parte de una familia. Yo sé que vas a cumplir las tres promesas que me hiciste. Bueno, quiero que me recuerdes esta carta. Estoy muy orgulloso de vos y soy muy valiente, pero espero de que seas un muy buen gato. Creo que vos, vos vas a cuidar muy bien de mi polluelo y que conozca muchos lugares y agaviotas como conocí yo. Te acompañé y te apoyé te, y te di todo mi cariño. De la que Kinga para solas. Y vamos a explicarle un poquito más a los oyentes. ¿Quién era Kenga y quién era el otro personaje? Un gato, ¿no? Sí. A ver, cuéntenme. ¿Quién es Kenga? Bueno, Kenga es una gaviota. Uh -huh. que... Y Sorbas es un gato. Ajá. ¿Y cómo es que se conocen? Porque digo, tal vez el gato se quiera comer a, a la gaviota. Pero no, se hicieron amigos. ¿Cómo, es, cómo fue esto? No, porque Kenga estaba volando uh -huh. en el mar. Y Sorbas estaba en en una casa en un puerto. Sí. Y entonces Kenga eh, cae justo en la casa uh -huh. y Sorbas la ayuda. El gato ayuda a la gaviota. Sí. Y ahí en esa carta le deja a un polluelo. Así le hizo? Sí, al hijo o sea, ¿le, deja? le deja la gaviota el huevo. Ah, el huevo y el gato lo cuida. Sí. sí. Mira vos. Mientras que los amigos lo querían comer. Claro, porque eso es lo sorprendente. Porque siempre el gato no tiene una cuestión de mucha afinidad con algún ave, ¿no? En este caso lo tiene que cuidar y lo tiene que hacer crecer, ¿es así? Sí. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte, la otra carta, ¿sí? Sí. La otra carta de Kenga a Sorbas. Mis compañeras de séptimo grado estuvieron haciendo unas cartas sobre dos personajes de una novela que se llama La historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar, de un autor chileno, Luis Sepúlveda. Hola, soy Valentina y voy a decir la carta de Kenga al gato sonido. Sorbas, te escribo esta carta para pedirte un favor. Protege a mi huevito el día que yo me muera, ya que no voy a estar para cuidarlo. Fuiste un gato de confianza y con el que creo poder contar. Nata, por favor, una última cosa muy importante. Enséñalo a volar y no te lo comas jamás del mundo, ni vos ni nadie. Espero que no nos distraubes. Gracias por siempre, Kenga. Y ahí escuchábamos parte de los audios, dos que hicieron los chicos, sobre esta carta de que venga a sorbas. Una carta que escribió una gaviota en agradecimiento a un gato. Que son dos seres que uno podría pensar que son enemigos, pero acá no, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna enseñanza? ¿Algo que nos haya dejado esta historia del libro que leyeron? La historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Sí, hay que ser mejores personas, uh -huh. eh, bondadosos y hay que hay que ser, hay que tener confianza en el otro, ajá, este igual a veces es raro este confiar en alguien muy muy diferente a uno, ¿no? que sí. tiene como otras costumbres. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? o es fácil en este caso, ¿es lógico y normal que la gaviota confíe en un gato, que sea alguien tan diferente? Kenga al principio no confiaba mm -hmm. en el gato. Pero después se empezó a confiar más. Ajá. Cuando se murió. Porque ¿Cuándo se murió la gaviota? Ah. Porque a Kenga le, le echaron como petróleo. Ajá. Y por eso se murió. Ah mal pescando sí. y justo eh, eh, acércate un poquito al micrófono y justo voló arriba de, de, de una mancha de petróleo o alguien le tiró a, petróleo bajó a buscar unos pescados uh -huh. se sumergió y cuando se escuchó como unos disparos sí. entonces, acércate eh, un poquito más al micrófono escuchó unos disparos sí. entonces volvió a la superficie y estaba sin el petróleo ah. bien y ahí se murió Kenga sí Bueno Bueno, ¿les parece escuchar un poquito de música? Dale. ¿Así seguimos con Dale. otro tema? Vamos Cada mañana de suerte Aunque esta ya no cuente Voy a contarla como un día más que no viví Tu ausencia contrafuerte, multiplica la muerte, se apoderó de todo el cielo de nuestro jardín. Princesa amanecida, estás oscurecida, son escribirte dentro de un tercero que rompí. Píntate tus colores, te pido que no llores, que no te olvides de todo lo que nos hizo así y así. Las horas penosas a su lugar será el perfume secreto de las rosas me duelen las cosas ¿qué pasa tenerte y desatarte de tus peores partes No significa que te alejes de tu vida así. Deja en sí de mismarte, perderte y empatarte, que hay una luna para cada noche de Alicia. horas penosas a su meer me faltarán tus mañanas caprichosas me duelen las cosas gaan, dan ay ik je me preparé la fosa no quiero perderte ni mucho más me ayuda me le las cosas qué pasa Tus cosas, las horas penosas a su ar el perfume secreto de las rosas. Me duelen las cosas. ¿Qué pasa? Ay, yo mismo me preparé mi fosa. No pasan 100.9 FM Riachuelo, donde caben todas las voces La voz de Venezuela sería la voz del tercer mundo, sería la voz de los que luchamos por un mundo de iguales y que nos respeten, y es la voz de la mayoría 100.9 Lo que sí nos disgusta un poco es que nos traten de condicionar qué es lo que tenemos que discutir o no, entre ellos los medios de comunicación que son opositores al gobierno. A nosotros nos encanta evidenciar las contradicciones, las inconsecuencias de nuestros queridos amigos de la prensa mercantilista en Ecuador. FM Riachuelo, 100.9, donde caben todas las voces. Es que antes decidían los gringos. Ahora decidimos los indios. 100.9. 100. Hora Libre. La comunicación hace buena. Y seguimos en Hora Libre con la Escuela 21 del Distrito Escolar 17, Rompehielos General San Martín. Y estamos con los chicos de séptimo grado. ¿Y qué tema escuchamos recién? ¿Qué Escuchamos el tema musical de Tambiónica, las cosas que pasan. Muy bien, ahí presentamos la música y ahora se tienen que presentar ustedes. Quien habló recién se llama... Facundo. Por acá tenemos a... Juan Pablo. Luciana. Valentina. Valeria. Piero. Muy bien, ya estamos todos y todas presentados. De acuerdo, vamos al segundo bloque... El segundo bloque también, seguimos con este libro. Y ustedes hicieron una entrevista, ¿no? Vamos a poner un separador para presentar este bloque, ¿les parece? Sí. sí. sí. sí. Tenemos un separador, ¿no? <risa> Entonces vi mal. Perdón, señora operadora. Bueno, ustedes hicieron una entrevista imaginaria, ¿puede ser? Sí, sí. A ver, sí. cuéntenme. Nosotros habíamos invitado a Luis Sepúlveda, pero no pudo. Ah, no pudo, claro. No tenía, no tenía, no tenía espacio en su agenda. <ríe> ¿Y entonces? Eh, nosotros pensamos con la profesora eh, hacer una entrevista a nosotros mismos pensando que somos Luis Sepúlveda. Ah, mirá vos qué interesante. O sea, se pusieron, ficcionalizaron una, una entrevista. Sí. Bien. ¿Y entonces en qué pensaron? ¿En las preguntas? ¿Qué, ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo trabajaron? Investigamos sobre él. Uh -huh. Sobre su vida. Sí. ¿Y entonces qué hicieron? Primero investigaron. ¿Y después qué hicieron? Armamos las preguntas. Armaron las preguntas. Y también las respuestas. ¿Quién fue en la grabación Sepúlveda? Sí. Eh, Esta... Tomás García y Jorge. Ajá. Y el, el periodista o los periodistas entre Celeste, todos. Y, y, Martina. y Martina. Bien. Bueno, ¿escuchamos este el, el primer track, sí? de cómo trabajaron la entrevista, sí. sí. sí. La, la entrevista. entrevista. ¿Qué es lo importante durante la entrevista? La repregunta. Durante la entrevista es necesario escuchar atentamente al entrevistado para preguntar si no entiendo algo de lo que dice o si nos cuenta algo novedoso. ¿Y cuál es el último paso? Eh, la edición. Una vez terminada la entrevista debemos seleccionar los elementos, los momentos más importantes de la misma. Porque reproducirla toda entera sería muy aburrido para la audiencia y nos ocuparía casi todo un programa. Para editarlo podemos utilizar el programa de la computadora Audacity fue todo desde acá de la Escuela Rompehielos. Muchas gracias por haberlas escuchado. Bueno, y ahí teníamos este, un pequeño manual sobre la entrevista. Sí, paso a paso, ya lo contestaron todos. Y se nos sumó a la mesa otro integrante del séptimo grado de la Escuela Rompehielos. ¿Tu nombre? Alejo. Alejo, bienvenido Alejo. Bueno, entonces esos son los pasos que ustedes siguieron ¿Quién grabó en Audacity? ¿Vos? Alejo. A ver, contame eh, Sí, yo estuve grabando en Audacity Mientras nuestros compañeros estaban Mientras estaban hablando Yo los grababa y pasaba Lo pasaba al, al Audacity Bien ¿Había problemas como ahora? ¿Salía la voz muy bajita? ¿cómo, ¿Cómo arreglaste eso? ¿O se escuchó perfecto desde el principio? No, desde el principio se escuchó bien, pero subimos un poco más el volumen de la voz y salió mejor. Lo que pasa es que es una, es una postura corporal muy incómoda esto de acercarse al micrófono y saber que uno tiene que hablar para un lado Y que no puede mirar hacia el costado Porque si no dobla la cara, ¿no? Es más o menos así ¿Con micrófono fue el asunto o directamente de la compu? Eh, no, fue con micrófono Y de eso lo pasamos a la compu Para editarlo, muy bien Escuchamos entonces la entrevista Esta entrevista a un Sepúlveda Imaginario, ¿no? Que han tomado el rol ustedes mismos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 Eh, a la Universidad Nacional de Moscú. ¿Y recibiste alguna beca? Sí, durante cinco meses. ¿Y qué, pasó? ¿Y qué estudiaste vos en la escuela? Estudié producción teatral. Pero me enteré que ahí pasó algo. Sí, me expulsaron porque por muy mala conducta. ¿En la actualidad dónde trabajas? En Le Diplomatique. Y sabemos que te encanta el fútbol. ¿De qué club sos, hincha? De Del Lijón. Muy serio este Sepúlveda que caracterizaron, ¿eh? ¿No es cierto? Bueno, eh, me cuentan cómo fue, me cuentan la cocina de la. De la entrevista, me dijeron que ustedes se caracterizaron ¿Cómo fue eso? Eh, nosotros tuvimos, eh, vimos una foto de Luis Sepúlveda Y vimos que tenía bigotes uh -huh. Y para que nosotros lo hagamos más realista Nos vestimos o nos disfrazamos como él Ah, mira vos, mira vos O sea que alguien se puso unos bigotes y. Sí, lo, los que actuaban de Luis Sepúlveda Que eran Jorge y Tomás García Lo tomamos muy en serio eso Se lo tomaron muy en serio Y, digo, cuando se caracterizaron, no provocaron la risa de los compañeros, todo lo contrario. O sea, todo el mundo se creyó el personaje. Sí. ¿No? Nos metimos en, en la actuación y lo pudimos lograr. No, porque a veces en el aula, y bueno, los compañeros, viste, uno se ríe del otro, a veces pasa. ¿No pasó eso? No, en esta vez no. Mirá qué bueno. Y, digamos, ¿qué pasó con aquellos que hacían de periodistas? O sea, quienes hacían la pregunta. ¿También se creyeron ese...? ¿Ese personaje? Sí, también. Estuvimos mucho trabajando con eso, bastante, y lo tomamos muy en serio. Buenísimo. Es una, es una manera muy, muy creativa de abordar un autor, ¿no? Meterse justamente en ese personaje, verlo en la foto, ver cómo es... Más allá de las lecturas y lo que uno pueda leer sobre, sobre Luis Sepúlveda. ¿Algo más nos quedó para contar de esa cocina de la entrevista? ¿No? Bueno, entonces les propongo escuchar un tema musical. No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y ser paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre gate una estrella que sea tu guía no nadie reparte alegría De nuevo, No dejes que caigan tus sueños Al suelo, que mientras más Minder. más cerca está el cielo, grita con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 Seguimos en Hora Libre en el Barrio Con los chicos y las chicas De la Escuela Rompehielos General San Martín ¿Qué escuchamos recién? Acabamos de escuchar Axel celebra la vida Perfecto Y hay chicos que ingresaron al estudio Por primera vez Así que quiero que se presenten A ver, aquellos que no lo han hecho hasta ahora ¿Tu nombre? Miguel ¿Miguel? Belén Giancarla Mi nombre es Nicole Celeste eh, por acá, por acá, por acá, te acercás. Juan Gabriel. Bueno, ¿estamos todos presentados? ¿Los niños? No, él, él ya estuvo, ya se, ya, ya se presentó. Bueno, eh, vamos a a compartir con ustedes. Eh, algo que ya venían trabajando los chicos Que trabajaron para cuando efectivamente Este programa estaba planificado Que fue en el mes de mayo Y justamente trabajaron Bastante sobre lo que es El, el 25 de mayo, ¿es así? Sí. sí bueno Entonces, ¿ustedes qué hicieron Para la fiesta del 25 de mayo? Hicimos un Acto uh -huh. Sobre el 25 de mayo Y armamos un eh, un tipo de... ¿De? De museo. De museo del 25 de mayo. A ver, contémosle a nuestros oyentes, que ustedes lo tienen en la cabeza porque lo vivieron, pero nuestros oyentes no entienden qué es ese museo del 25 de mayo. ¿Qué hicieron es específicamente? Que era como, una, como un museo, pero... ¿Qué había, por ejemplo? Eh, representantes, estatuas... Ajá, todo referido al 25 de mayo. Claro. Y ver, ¿También se disfrazaron en esa oportunidad? Sí, sí. sí. ¿Ven? Ay, a mí me encantan los disfraces. Para caracterizarse hay que ponerse Yo algo. me disfrazé de científico loco. De, y a ver, ¿y qué hacía sí ese científico loco en el 25 de mayo? Y tocaba botones, prendía máquinas. ¿Y de... ¿cómo conectaron? Había una máquina que sí, le daba vida, da vida a las estatuas en la escuela. Uh -huh. En el museo de la escuela había una máquina... Que el científico loco, que era Tomás Z, le daba vida a las estatuas. ¿Y entonces esas estatuas de qué? ¿A quién representaban? Por ejemplo, estatuas de. de A ver, decime vos De los senadores, de ah. el, también de los soldados que defendían la patria. Ajá. También de los negros esclavos y de los vendedores ambulantes. Bien, o sea, personajes de la época del 25 de mayo de 1810, no de esta sí. época. ¿Está bien? Estaba Manuel Belgrano. Ah, San Martín. Ah, mirá las Estatuas antiguas. Ahora sí entiendo, porque ahora me hago una composición de qué es lo que estuvieron haciendo. <risa> Había personajes de otra época, de 1810, y este científico loco que fuiste vos. Sí. Les daba vida. ¿Y entonces qué hacían ahí? En ese. En ese... El científico loco, depende de qué botón tocaba, uh -huh. cobraban vida las estatuas. Ajá. Eh, podía tocar algún botón y podría cobrar vida Las damas antiguas o algún negro, esclavo uh -huh. Y las damas antiguas bailaban Ah, muy bien O sea, ya me lo voy imaginando Porque el tema es que nuestros oyentes se imaginen ¿Qué fue lo que pasó ese 25 de mayo en la Escuela Rompehielos? Sí. Representando el 25 de mayo de 1810, porque si no, no, no entiendo mucho. Bien, vamos al informe sobre este 25 de mayo. Buenos días, queridos oyentes. Estamos iniciando un programa especial desde Q4, la radio que te informa, recordando el primer gobierno patrio. Hoy es la inauguración del Museo de la Revolución y nosotros, con nuestros corresponsales en exclusivo, vamos a contarles la magia de este museo. Se dicen muchas cosas. ¿Será cierto que es distinto a todos los demás? Para responder esta pregunta le damos paso a nuestros movileros. Luciano y Juan Pablo, adelante. Gracias, Aleja y Celeste. Acá estamos esperando que el museo abra sus puertas. Y no estamos solos. Una docente y sus alumnos visitarán la sala junto con nosotros. Todos estamos muy ansiosos. Chicos, no toquen nada. Pórtense bien. ¿Por qué será tan especial este museo? Es puro chamuyo, seguro. Bueno, descubranlo ustedes mismos. Les presento al Gono Gracias a este invento hoy descubrirá la margen de este museo. ¿Están preparados para esta aventura? ¡Ja, <risa> Eso es una locura, yo con Española estoy enojadísima, espero que esta es la primera junta que se acabe rápido. Y yo también, España tiene que reaccionar cuanto antes. ¿Cómo pudo caer preso el rey Fernando VII? Culpa de del todo porque se va a Portugal. España le queda un paso. ¿Estás robando Facu? Sí, sí, claro, pero perdimos contacto con el estudio, no se puede sincronizar ninguna frecuencia. ¿Será esta máquina que nos hace interferencias? Y ahí escuchábamos que era lo que pasaba ese 25 de mayo en la Escuela, eh, escuela Rompehielos, claro, ¿no? en, en el de 1810, ¿no es cierto? Fue ese, este 25 de mayo, porque ustedes tenían que venir a la radio durante el mes de mayo. Bueno, vale la pena, estamos cerca del 9 de julio y siempre viene bien este, hacer una representación Recordar qué era lo que, lo que pasaba en esas épocas y cómo se construyó esta argentinidad que hoy vivimos, ¿no? Sí. Bien, él me dice que sí. Me encanta porque él me apoya en esto de hacer, de hacer el programa. Bueno, eh, en esta última parte del programa, este, ¿está planeado hacerle un homenaje a quién? A, ¿A nuestra no? directora. A nuestra directora, la directora de ustedes. Hola, Hilda. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué se siente esto de hacer radio junto a los alumnos? sí Es muy difícil, porque ellos lo hacen mejor que uno. Por la inocencia, por, por ser chicos. Te cuento un secreto, Hilda. Acá no hay que ponerse nerviosos. ¿No? No, no. Es un poquito alto Y sí, claro, es inevitable Por lo menos la primera vez, viste, cuesta Bueno, eh, la directora está pronto, ya está por jubilarse, que es todo un momento Y yo recién le, le preguntaba a los chicos si alguien le quería hacer alguna pregunta antes de preguntarle yo Yo soy docente, además de compartir con todos ustedes este programa Entonces, de alguna manera, sé cómo se vive la docencia de adentro. Y bueno, yo tengo un montón de preguntas para, para Hilda. Seguramente no se las voy a poder hacer todas, pero me gustaría que ustedes, como alumnos, le pregunten algo. Bueno, yo le quería preguntar, eh, ¿en qué año vino la escuela? En el 2010. Mm. Un tema, porque esa escuela estaba muy, muy destruida. Había pasado por muchos problemas edilicios y bueno con ayuda de la comunidad como lo dije ayer en la, a la mañana de la comunidad toda auxiliares docentes padres la escuela está muy linda ahora está Pero mejor todos que pusi antes pusieron una mano solo uno no puede mm. aunque sea muy bueno el director tiene que tener más gente a su lado que lo acompañe bien eh, es fundamental, de todas maneras, la comunidad educativa, pero una buena dirección en una, en una escuela es como fundamental. Tenemos eh, a un ex alumno tuyo, Hilda, a Leandro eh, Sicardi, eh, es que lo tenemos al aire. Eh, hola, Leandro, ¿estás, ¿estás con nosotros acá? Hola. hola sí, ah, sí, claro, Ya le ponemos los auriculares a Hilda para que puedas hablar con ella. Hola, Leo. Bueno, gracias. Hola, Leo. ¿Cómo andas, Sila? Bien, divino. Extraño no, los asados, bien. ¿eh? Tal, ¿Cómo? Extraño los asados. Y ya vamos a armar alguno ahora. Ahora pronto, armamos para uno. Festejar. La verdad que fueron un lujo de alumnos y, y encontrarme muchas veces con ustedes me hace muy feliz. El mejor de los es recuerdos bueno. de todos. Los sí, quiero claro, mucho. para nosotros también. Nosotros también. Leandro, no, yo no soy de la escuela, ¿a qué se dos te referís? Porque si no, los demás nos quedamos afuera de esto, que, en, los, en lo que participan ustedes. No, nosotros nos volvimos a reencontrar con los alumnos de, que fuimos alumnos de Hilda, el sexto y séptimo, hace algunos años, y la convocamos a ella para que se sume y para que venga con nosotros a juntarnos, comer algún asado, en fin, para involucrarla a ella y que nos... Nos veamos de vuelta después de tanto tiempo. Uh -huh. eh, me atienden como una reina. Y claro, se ve que te lo mereces. Me atienden, no me dejan lavar los platos, no me dejan hacer nada. Bueno, ¿cómo era Hilda? ¿Cómo la recordás como docente, como, como alguien que estuvo cerca tuyo? Habla bien. Mirá, eh. no, claro. Eh, nosotros la tuvimos como maestra ella, en el sexto y séptimo. Y él... Eh, en el aula era una persona bastante estricta, ¿no? Me acuerdo, la gritando, ¿no? Porque nosotros por ahí nos estábamos haciendo despelote. Uh -huh. eh, siempre fue un trato muy ameno el que tuvo con nosotros, ¿sí? Por eso la seguimos viendo. Te cuenta que después de casi este, 30 años seguir viendo al, al docente que, que tuviste en sexto y séptimo es es bastante importante, ¿no? Continuar uh -huh. con esta relación. No, claro, y eso te, des, te, te iba a decir, ¿no? Eh, seguramente tuviste un vínculo especial, porque a veces uno, después de que pasaron los años, no tiene ganas de ver a algunas personas, pero ¿ustedes sí? No, sí, sí, sí, totalmente, claro. porque a esa la seguimos viendo y, a ver, la seguimos queriendo, nosotros del grupo que quedamos de, de séptimo grado, que nos vemos ocasionalmente, uh -huh. tenemos, no sé, menos de 10 personas, Y siempre sí. la recordamos a ella este, Ella presente o no uh -huh. Siempre nos acordamos de y cosas, y Contá como queridos. le decía Bigliatore <ríe> Dale, contalo O le tenemos que tener a Maxi para que lo diga <ríe> Maxi está borrado, no sé dónde está Es, es <ríe> medio pirata <ríe> Usted, Bigliatore, no domina su cuerpo <ríe> Claro, séptimo grado Los chicos no dominan muchas veces el cuerpo <ríe> Y acá sí, yo acuerdo. tengo a uno que le digo, Piero es el mejor colchón, porque hace cada travesura. Así que siempre hay un... Y, y Gastón, eh, bueno. Y también le voy a hacer un homenaje a quien fue mi compañera de área, María Elisa Álvarez. Realmente, sí, claro. bueno, no nos acompaña, eh, pero fue también una excelente docente para ustedes. Sí, sí, sí. Y ellos me acompañaron en todo el proceso que María Elisa tuvo de enfermedad y bueno, es un homenaje a ella. Sí, claro. Son docentes que quedan en la memoria de uno para siempre, ¿no? Está buenísimo eso que decís, porque no te creas, no todos los docentes quedan en la memoria de uno, o por lo menos no todos de la misma manera, ¿viste? Y, y la verdad que está bueno esto, que se lo digas en un momento en el cual Hilda se está yendo de la docencia, ¿no es cierto, Hilda? Sí, me estoy yendo. El 3 de agosto posiblemente sea mi último día. Que los invito a mis exalumnos a que vengan, porque, bueno, porque los quiero, porque son lo mejor que me dio la docencia, los afectos de los chicos. Y eso es lo que me llevo puesto. Nadie me lo quita. Ahora que te estás yendo, ¿qué podrías decir de la docencia, del ser docente? ¿no? Porque siempre los que somos docentes necesitamos escuchar a alguien que tuvo una experiencia más larga. Ser docente es un... La verdad que no es un apostolado, eh no es uh -huh. un apostolado. Es abrazar una carrera... Que uno disfruta día a día, que se sorprende día a día y que tiene anécdotas en su trayectoria que son para escribir libros, anécdotas hermosas y anécdotas a veces tristes, pero que saca uno una experiencia para la próxima. Ser docente es esto, tener alumnos que la recuerden mm, y, y marcar, dejar huella. Dejar huella. Y es celebrar la vida, como dice Axel, uh -huh. día a día, celebrar la vida de ser docente. Buenísimo. Esto es para que nos, nos, nos demos una inyección... De escuela de, pública, ¿eh? De escuela eh. pública, claro. Por supuesto. Sí, claro, claro. Claro. Sí, sí. Todos Delante nos entendemos blanco. y lo damos por sobreentendido eso. Bien, buenísimo. Gracias, Leandro, por compartir este espacio. Un beso grandote, no, Leo. Favor. Nos vemos, te, mando, te quiero. Te mando un beso, Hilda, y arreglamos para ver más pronto, dale Dale, dale, te quiero. Yo también, un besito. Besito, chao. Bueno, eh, me gustaría que compartamos todos este, un karaoke que hicieron los chicos. ¿eh? La argentinidad al palo como para cerrar este bloque y luego nos despedimos. Las minas más lindas del mundo El dulce de leche El gran colectivo Alfargatas, sodas y alfajores Las frases digitales Los dibujos animados Las jeringas descartables La virome La transfusión sanguínea El 6 a 0 Perú Y muchas otras cosas más La argentinidad al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. Música de fondo y, el, y los chicos que se animaron a cantar, no solamente a hablar. Este, bueno, nos estamos despidiendo de este Hora Libre con la Escuela Rompehielos General San Martín. ¿sí? Eh, disculpen algunas desprolijidades, pero no se notó, ¿no es cierto, Hilda? No, para nada, bueno, no nada, no, Buenísimo, le agradecemos. Como a, siempre. ¿eh? A ver, acércate porque, porque si no, no te van a escuchar. Agradecemos al programa REC, que nos da esta posibilidad todos los años eh, de salir al aire en Radio Riachuelo, y a Eva, a Mariano Molina, realmente es un grupo excelente, desde hace cuatro años están trabajando con los alumnos de nuestra escuela y hacen maravillas para que los chicos puedan hablar en público, hablar al aire. Gracias Radio Riachuelo. Bueno, esta es nuestra intención y nos reencontramos eh, seguramente dentro de 15 días, porque el próximo jueves es 9 de julio, ¿sí? Este, nuevamente con, con esto que llamamos hora libre en el barrio. Gracias chicos y este... Eh, ah, dicen que canten. Bueno, no lo teníamos planificado, pero bueno, ¿cómo nos vamos? ¿Cantando? Vamos. Chau, chau. La calle más larga, el río más ancho, las minas más lindas del mundo Las digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la birome, la transfusión sanguínea, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más, la argentinidad, al palo, la argentinidad. ¡El palo! 100.9 Donde caben Todas Toda las voces 100.9 100. Ley de medios constitucional. Ley de medios constitucional. Ley de medios constitucional. La comunicación no es una mercancía. Ley de medios constitucional. constitucional. Garantizar la pluralidad la y diversidad pluralidad de voces. Las voces del pueblo. Regula el 33% de nuestros medios comunitarios. Garantizar la libertad de expresión. Ley de medios constitucional. Permitir mayor número de voces. Límites al monopolio de la voz. Democratización de las voces. Mayor distribución de recursos. Ley de medios constitucional. Ley de medios constitucional. Ley de medios constitucional.